Pues a gusto o no gusto de mucha gente, se llama Andrés Manuel López Obrador. Tuvo la enorme virtud y la capacidad de decir, vamos a ir con Rafael o Juanito, como usted quiera llamarlo, y vote la gente por él. Y la gente votó por él, utilizando al Partido del Trabajo y yendo en contra de una boleta que tramposamente el Tribunal de Asuntos, oficiales de asuntos, había decidido que no correspondía a la señora Clara Brugada, les guste o no. Entonces, a partir de ello, el señor dice, va por este, y así fue. y ¿Qué va a venir después? Que si es un pelele, que si no es un pelele, llámenle usted como quiera, haga usted el que se le dé su regalada gana. Pero el señor es un fenómeno, un fenómeno en todo el sentido y en todo el orden de la palabra. Y creo que valdría la pena para todos aquellos que se han dedicado hacer de él una especie como de blanco de sus agresiones, que lo meditaran porque puede en un momento dado reverdecer y con ello, mis queridos amigos, llegar un esquema de gobierno que yo no sé por qué tanta gente le tiene tanto miedo.